El Redando Redando las, las mañanas. mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a 12 horas. Por radio. La, la Riachuelo. La, la, la, la Colectiva. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. La la la la Retaguardia. Las, la de la la la las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El las Mañanas. De, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.mr.com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 Saludamos a todos los amigos que nos están escuchando, a todos quienes ya esperan desde hace meses el Enredando las Mañanas, programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Eh, estamos transmitiendo en vivo desde San Salvador de Jujuy, Radio Pueblo, eh, como lo hacemos cada una de las radios que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, compañeros. Eh, buenos días. Eh, bueno, aquí les habla Sebastián. Un saludo a Fernando de la Retaguardia y Matías de eh, Radio Voces, que nos estuvieron acompañando para poder conectar eh, técnicamente hoy. Así que bueno, un saludo a los cumpas. Muy buenos días, yo soy Victoria, me toca saludar a mis compañeros, a Panchito que está acá en, en la parte técnica, a Javi en producción. A mono a apache y a davi que también están eh, acompañándonos esta mañana como decía Iván, vamos a estar eh, desde jujuy desde los estudios de radio pueblo transmitiendo en vivo para la red nacional de medios alternativos así es y hoy tenemos una eh, eh, hoy tenemos un programa que producto de las mismas circunstancias que fueron sucediendo generalmente tratamos de que de que en un programa este, del enredando no Se, eh, se puedan visualizar distintos temas ¿no? lo ambiental lo, lo, lo gremial, lo económico eh, la cuestión de, de derechos humanos pero eh, para este enredando fueron surgiendo distintos aspectos de la realidad que nos enviaban o nos remitían a realizar un enredando más centrado en los problemas laborales y principalmente en los problemas económicos no eh, un poco para... para Respecto a lo económico, para el ciudadano de a pie, no tenemos que hoy el pan aumenta alrededor de un 20% en las distintas provincias. Eh, la semana pasada las naftas aumentaron un 10% y según informaron, el consumo de nafta en esa semana cayó un 28%. El consumo en general disminuyó un 3,6%. Y hasta precios cuidados, que supuestamente es eso, son precios cuidados, también tuvo un aumento del 4,8%, un aumento de casi el 5%. no Para la gente eh, eh, de a pie, digamos, para los que estamos en el día a día, eh, por lo menos en el caso del, del, del PAN, de las naftas, sentimos en nuestro bolsillo ese ese maremoto, y quedamos a la espera de que venga el tsunami, no que va a significar seguramente... Eh, el aumento de los otros precios a partir del aumento de las naftas un 10% no se transmite a los a, a los colectivos, a los colectivos que ya están exigiendo en algunas provincias eh, 11 12 y hasta 13 pesos eh, también en, en los productos eh, que compramos porque el 90% de lo que se transporta se transporta por por camión así que bueno eh, y eso es ese maremoto Eh, luego revierte en nuevamente un impacto en el día a día pero mucha gente quizás es consciente de la parte más pequeña de la parte de aumento el pan de la parte de aumento de la nafta pero no de toda la concatenación de cosas que viene a terminar viene a culminar en en, en, en un común boomerang en una nueva alza para el bolsillo y para eso teníamos pensado justamente. Para, para que nos ilustrara todo esto no se nos ocurría a nadie mejor no seré. que a un integrante de Economistas de izquierda eduardo Lucita ya está en el aire buen día eduardo buenos días cómo les va por ahí por el norte magnífico va eh, ma magnífico nosotros digamos no tanto la situación económica no, bien. Bueno, eso eso va mal de norte a sur y de este a oeste me sí, sí seguro Bueno... Sobre, eh... Todo, eh, sobre todo en el sur habrán visto las movilizaciones eh, uh -huh. estos días en Comodoro Rivadavia, ¿no? De 60.000 uh -huh. personas, sí. petroleros, camioneros, el intendente de la ciudad, todo el mundo eh, demostrando que la situación tiene una gravedad que es mayor a la que, bueno, a la que se numera por ahí, ¿no es cierto? Seguramente, seguramente. Y bueno, justamente en, en, en virtud en virtud de eso, de, de, de, de esta situación tan compleja, ¿no? de, de, de esta, este, nosotros recién dábamos algunos algunos indicadores de solamente lo que ha sucedido en la última semana. Eh, queríamos preguntarte eh, justamente si puedes hacer un paneo general de, de, de, de la situación económica de, de tan crítica por la que se está pasando. Mira, hay una situación general que me he despertado esta mañana, comentarios en las radios y en los diarios, las declaraciones de Elisa Carrió, denunciando a los empresarios que no cumplen los acuerdos y suben los precios con independencia de lo que le ha, de los arreglos que han hecho con el gobierno ¿no? y también está el, el secretario de Estado que acaba de decir que los empresarios no están cumpliendo ni con los precios ni con los salarios, ni con las inversiones ¿no? esto es un hecho muy interesante porque a diferencia de lo que fue Menem en su época incluso la Junta Militar, que eran empleados de las grandes corporaciones económicas, Macri es uno de ellos, ¿no? No es un, un, un hombre que pusieron ahí, sino que es uno de ellos. Y así todo estas contradicciones aparecen eh, muy fuertes, lo que demuestran la, la impotencia del Estado para controlar una economía totalmente oligopolizada, ¿no? Donde lo, los grandes empresas que no son más de 200 en el país o 300, de las cuales 50 son las grandes formadoras de precios, dominan los mercados, fijan los precios de venta, fijan los precios de compra a sus proveedores, los plazos, ¿no? Y el Estado ya con el gobierno anterior y con este se mostraba inerte a esa situación, ¿no? Este, okay. Esto es producto también de una concepción... Eh, teórica de la economía propia de los economistas neoclásicos que que la inflación es un problema de inflación de demanda, que la inflación de demanda tiene que ver con la emisión monetaria entonces restringen la emisión monetaria, tratan de hacer caer la demanda y eso en algún momento va a hacer bajar los precios porque va a haber un equilibrio entre oferta y demanda ¿no? entonces hay una, una suerte de, de, de inducción ...de la política económica... ...a una caída del consumo... ...fíjate que los últimos datos que hay... ...que los estoy viendo ahora en el mismo en la pantalla... ...dicen que... ...interanualmente el consumo de los hogares... ...abril de este año contra abril del año pasado... ...cayó un 8.8%... ...y se anticipa una caída... ...de menos nueve anualizado siempre... ...para los próximos dos meses, ¿no? Es una caída muy, muy importante... Esto está teniendo reflejo en los despidos, ¿no? Porque una cosa son los despidos de las grandes empresas. Una empresa hecha 50 trabajadores, 200 trabajadores, salen todos los días, los trabajadores cortan la calle, aparece el sindicato, etcétera Pero si 200 o 300 pies echan un trabajador cada uno, son también 300 trabajadores sin trabajo y no sale en ningún lado, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Los pequeños comercios que tienen tres empleados, por ahí tienen dos. Acá a la vuelta de mi casa había un, un video que tenía dos empleados, ahora tiene uno solo. Y además hay mucho trabajo en negro que nunca se puede medir este cuál es la, el nivel de ocupación o de desocupación que genera, ¿no? Claro. Bueno, sobre eso una pregunta, por lo menos algo que, que a primera vista aquí en Jujuy, y, y sé que en algunos lugares del, del Gran Buenos Aires sucede también, Eh, aquí a la par que este porque este esta disminución del consumo generalmente se mide en, en supermercados en el comercio legal y aquí hemos visto a la par que eso un aumento enorme de la, de la gente que va a las ferias no este donde bueno por lo menos en las ferias de jujuy se consigue desde electrodoméstico hasta hasta vegetales este y, y hemos podido ver ahí gente de clase media que por, que, que por por alguna forma de demostración digamos o de, de mantener eh, el nivel de consumo eh, no iba a las ferias porque le parecía algo como de segunda mano y que ahora está yendo, y frente a eso también veíamos una una reacción por parte del gobierno de empezar y, y instigado por los comerciantes claro de empezar este a, a desalojar ferias no Este ese, ese ese corrimiento del consumo es algo que se visualiza también allá. Sí, mira, primero acá se habla mucho de que han aumentado mucho las compras de las segundas marcas. La gente deja de comprar primeras marcas y compra segundas marcas. Tercero, segundo, la gran hay una así como había una una salada acá, la, sal la salada de, de allá del, de de de, <coughs> de la zona de Lugano por ahí que era una, un, gran, un gran hipermercado de ropa y de todo, ahora están proliferando las saladitas por distintos puntos de la ciudad y la gente claro. concurre a comprar ahí. Pero además salió una, esta semana pasada salió una versión en los diarios que en la Villa de Retiro hay mucha gente de clase media que está yendo a comprar adentro de la villa porque es más barato. Ah, no Entonces, eso eso se ve, ¿no? Se ve la caída del consumo, el cambio por la segunda marca, la proliferación de de pequeñas aladitas, eh, bueno, esto de la villa es una novedad para mí, claro. este, seguramente van, van hay ciertas villas que están más urbanizadas que otras, entonces ahí se puede entrar, ¿no? Claro. La de Retiro es una de ellas, ¿no es cierto? Tiene muchas calles internas pavimentadas, entre otras cosas, aprovecho para decir que muchas de las calles que se han pavimentado en la villa de Retiro es una organización social que hay ahí adentro, que ellos son los que han hecho la pavimentación, ¿no? Ajá. Este, o sea que es un dato a destacar también, ¿no? Claro, claro. Pero sí, esto esto se ve, cambios en los hábitos de, de consumo de la gente, ¿no? Porque los incrementos han sido muy fuertes, ya hasta los sectores, los gurúes de la city están pronosticando para este año una inflación del 40%, sin tener en cuenta la inflación de diciembre, que fue muy fuerte, ¿no? O sea, anualizado, de enero a diciembre de este año, claro. ya estaría llegando en el 40%. Okay. Entonces, estamos con precios nuevos en todos lados y en la mayoría de las paritarias no se han concretado y en las que se han concretado todavía no se cumplió, eh, el, no, no, se, no no se hizo el pago nuevo, ¿no? Entonces, claro. hay salarios viejos con, con precios nuevos para los trabajadores en blanco, ¿no es cierto? Claro. O sea, que todo eso está tirando... Desde el punto de vista de la teoría neoclásica que te explicaba antes, el plan se está cumpliendo. Claro. Bajar la demanda para que baje la emisión monetaria, para que los precios... Pero por ahora falta el, la puntada final que los precios no están respondiendo por ahora a la teoría neoclásica. Baja baja la demanda, hay menos emisión monetaria, pero los precios han seguido subiendo. Eso es lo que se queja el gobierno, lo que se queja Macri y el y este hombre, no recuerdo el nombre del ministro de la Reforma del Estado, no recuerdo cómo se llama, Cabrera o algo así, que ha dicho que los, los empresarios no nos están cumpliendo, nosotros estamos haciendo todo lo que nos dijeron y resulta que no nos cumplen. Que no es la primera vez en la historia, ¿no? no Porque no. El, el capitalismo no es planificable. Entonces, un gobierno puede arreglar cosas con una cámara industrial o con una cámara empresaria, pero después cada una de las empresas que componen esa cámara empresaria ha hace lo mejor para no perder dinero o para ganar más dinero, ¿no? Claro. El capitalismo no se puede planificar. Eduardo, la la lógica... Sí, perdón, de, no, dígame. No, no, continúe, continúe, y luego le pregunto. No, no, decía que lo que prima más allá de los acuerdos políticos es, a, es la lógica de la maximización de la ganancia. El capitalismo es eso, maximización de la ganancia, ¿no? Entonces, a como sea, ¿no? Porque también este el capitalismo... Eh, no deja de ser otra cosa que el delito organizado, ¿no? Porque de alguna manera esta forma de despropiar de a la gente de sus salarios, de sus ingresos, vía una inflación desenfrenada, es un delito también, ¿no? Sí. Este, como la, las distintas formas de la corruptela, y es algo que es inherente al capitalismo desde la época de la acumulación primitiva, ¿no? Ahora sí, creo que en parte me, me ha respondido la pregunta. Eh, volviendo no con el tema de, de, de Chubut, usted mencionaba al principio eh, la masividad de la marcha en Comodoro Rivadavia, y mi pregunta iba más o menos es cómo se justifica el aumento del 10% de la nafta si en provincias petroleras como Chubut eh, hay una una masividad de despidos y ajuste también, no ¿Cómo, ¿cómo se justificaría ese aumento en las naftas? Mire, es el problema de la dinámica de la industria petrolera. Argentina no tiene un petróleo de calidad. En toda esa zona hay un tipo de petróleo que no se consume en Argentina y que se exporta todo. Ahora, eh, con los precios actuales este, no puede exportar, no es competitivo porque internacionalmente el petróleo ha caído mucho. Entonces la, la forma de, de que ese petróleo pueda ser exportado es con subsidio del Estado o aumentando el precio de la NAFTA para que las empresas reciban más dinero y exportan, ¿no? Ahora, es un problema de la dinámica petrolera. Está también el problema de que acá las empresas solo vendrían a exportar petróleo este, en condiciones de un precio de altísima rentabilidad, porque si no se van a, a Irán, a Venezuela, a cualquier otro país que el petróleo, uno hace un agujerito con la mano y sale petróleo. Acá el costo del petróleo es más caro, ¿no? Entonces, tiene ese tipo de hay ese tipo de problemas que en última instancia todo esto son los problemas del capitalismo argentino. El capitalismo argentino no es un capitalismo competitivo, la forma de salir de esto es tomando medidas anticapitalistas fuertes que ninguno de los gobiernos que tenemos hasta ahora, sea este, el anterior o los otros, han querido tomar. no Entonces, usted fíjese que periódicamente, después de un ciclo expansivo de la economía, viene siempre una política de ajuste con cualquier gobierno gobierno militar, gobierno democrático, gobierno neoliberal, gobierno más este, más de tipo mercado internista, siempre aparece una política de ajuste, porque Argentina tiene un es un país, como podemos decir, eh, capitalista dependiente, que tiene un desarrollo insuficiente y deformado de sus fuerzas productivas. Entonces son esas deformaciones, esas insuficientes, insuficientes a las que generan desequilibrios estructurales muy fuertes, que hace que cada 5, 6, 7, 10 años se recaiga en un ajuste, ¿no? En ese sentido, hay que reconocer que el kirchnerismo estiró las condiciones mucho más allá de lo posible para evitar el ajuste. Aunque si hubiera ganado la elección, el ajuste lo iba a tener que hacer. Eh, tal vez no con estas características, pero algo había que ajustar. Claro. claro. Eduardo... Es un problema... Eh, no, quiero decir que es un problema inherente al capitalismo argentino, ¿no? Yo creo que hay que poner el eje en el análisis en estas cosas, porque si no, uno uno analiza esto fríamente y dice, bueno, esto no hay salida, va a ser siempre así, ¿no? Claro. Y será siempre así mientras haya este tipo de gobierno. Eduardo, teniendo en cuenta este, esta referencia sobre la actividad extractiva, sobre este, la economía argentina, eh, durante el gobierno que ya pasó había como un claro manejo de los commodities, ¿no es cierto? En el contexto de una economía este global, podríamos decir, ¿cuál es la actualidad del manejo de este gobierno en relación, bueno, a estos commodities, a la actividad este agroindustrial, lo que este fueron las las mineras, cómo se está manejando este gobierno bueno. en un contexto mayor con los países claro, bueno, transnacional. Lo que lo que hacía el otro gobierno eh, en todo el ámbito de la economía, especialmente en el extractivo, era era poner algún tipo de regulaciones, En el caso concreto de la soja, de, del trigo, el maíz y de la minería era manejar el precio vía retenciones, ¿no? Vía retenciones, que son absolutamente necesarias porque la industria argentina históricamente no es competitiva, depende de la tasa de ganancia que obtenga de su actividad específica, pero de una cuota adicional de ganancia que viene por medio del flujo de la renta de la renta agraria. Como acá la renta agraria hay una porción de renta extraordinaria, es que históricamente siempre que hay gobiernos reguladores, eh, el Estado se apropia de una parte de de la renta extraordinaria del campo, de la renta de la tierra para transferirla al sector industrial. Eso es lo que intentaba hacer o hizo durante todos estos años, a mi juicio correctamente, el gobierno el gobierno anterior. Ahora, de todas maneras, eso llegó a un límite. Ahora, este, el gobierno actual, como tiene una concepción neoclásica de absoluta libertad de mercado, de estar en contra de todo tipo de regulaciones, lo primero que hizo fue devaluar e inmediatamente Este a, anular el control de cambios e inmediatamente quitar eh, bajar retenciones a las hojas con la promesa de seguir de continuar bajando plata en los años que vienen y además eliminar eh, las retenciones a la minería lo cual la eliminación de las retenciones a la minería no tiene justificación de ningún tipo de ningún tipo no pero bueno eh, es la misma razón por la cual el gobierno actual se opone. A la ley anti, a la llamada ley antidespidos porque implica un mecanismo regulatorio en el mercado y para este gobierno el, el que define las cosas es el es el mercado entonces si el mercado dice que hay que despedir gente tienen que despedir gente cuando el mercado diga que hay que tomar gente hay que tomar gente en la, en la absoluta libertad de mercado lo que tiene en mente en el largo plazo este gobierno ¿no? que lo diferencia claramente del gobierno anterior claro Eduardo, sobre un, un aspecto de lo que comentaba recién, eh, eh, nosotros en, en, eh, aquí en la organización cuando ya veíamos que, que ganaba Macri pensábamos que, que había aprendido eh, eh, la burguesía del 2001 ¿no? y que iba a ser eh, más gradual al momento de aplicar eh, las medidas económicas que, que quería aplicar pero, bueno, vemos que Macri ha realizado medidas este prácticamente de shock en algunos casos, pero también empezamos a ver, cosa que nos sorprendió, algunas notas críticas con respecto a Macri en El Cronista, en Clarín, eh, que por lo menos para nuestra percepción es la burguesía diciéndole a Macri está bien, pero no tan rápido porque nos van a llevar todos puestos. Eh, no sé qué percepción... ¿Hay, eh, o, o podrías comentar, respecto de esta eh, eh, de, de esta disparidad de rumbo de criterios de la burguesía, de cómo aplicar un mismo plan, pero con las consecuencias que puede llegar a tener? Bueno, es que todo plan y este plan genera un conjunto de contradicciones. Hay sectores de la burguesía que están viéndose perjudicados por lo que hablábamos al principio de la, de la caída del consumo de los hogares. Todas las pequeñas y medianas empresas están muy críticas. Algunas notas del Clarín expresan esto, como diciendo, bueno, estuvo muy bien la dirección, pero se olvidaron de la variable social. Acá hay que hacer algo con esto, ¿no? El gobierno responde que algo ha hecho, pero, por ejemplo, la baja del IVA a los artículos de primera necesidad recién va, va a empezar ahora a ser tratado en el Congreso de la Nación. Ahí tiene un tiempo para adelante. Los 500 pesos que le dieron a los jubilados recién en mayo se van a cobrar. Es decir algunas cosas que hicieron vienen con mucho, con mucho retraso y son absolutamente insuficientes porque no equiparan el aumento de los salarios. por otro lado eh, lo que se queja de clarín es que las paritarias vienen muy demoradas vienen muy demoradas esa es una estrategia tanto del gobierno como de las empresas porque después cuando vienen las paritarias el bache que se ha producido desde primercio de año hasta ahora no se lo paga nadie. No esa es una ganancia clara para las empresas el gobierno le hace esto porque es un estímulo para las empresas para que inviertan pero las empresas que dicen si la demanda va a caer ¿para qué voy a invertir? con lo que tengo abastejo ese mercado es lógica pura, lógica empresarial y razonable si uno se para del punto de vista de la ganancia la empresa tiene razón el único objetivo de la empresa es la ganancia okay. ¿no? entonces ahora fíjese que más allá de estas críticas de Clarín y otros sectores Hay otro sector de, de, de los gurúes de la capital que están diciendo que el gobierno es muy gradualista, que la inflación no baja porque no han bajado da, drásticamente la emisión monetaria. Eso es, están diciendo que la rebaja de los subsidios a, a la luz, al gas, al agua, al transporte, tendría que haber sido mucho más fuerte mucho más fuerte para que la economía se reequilibrara más rápidamente. no Entonces siempre hay alguien más a la derecha que el otro acá. Claro. Eso es, lo, eso es lo que está lo que está pasando, ¿no? Y, y a mí me parece que lo que decía al principio de esta salida esta mañana de Lisa Carrió y del ministro de, de la Reforma del Estado enfrentando a los a los empresarios, ¿no? Diciéndoles, denos aire porque esto va mal. Claro, ¿No? claro. Y Eduardo, y Así teniendo que... en cuenta este panorama que, que, que grafica muy bien usted, eh, ¿cómo cree que va a seguir todo esto, no? Bueno, hay una disputa muy fuerte. En primer lugar, la concentración obrera del 29 de abril pasado es un dato que no hay que dejarse pasar, ¿no? Porque la, la, la, las direcciones sindicales tradicionales, del peronismo, la burocracia, tienen sus negocios, hacen sus negocio con todos los gobiernos, etcétera Pero expresa aunque sea deformadamente, lo que está pasando en la base de, de los trabajadores, de los sectores populares y ellos saben que en la base hay mucha inquietud. Hay mucha preocupación por la inflación, por la carestía de la vida, por la desocupación, y saben que algún tipo de respuesta hay. Esto es lo primero que han hecho, que fue, eh, desde el punto de vista de los discursos, no tuvieron ningún nivel de correspondencia con la multitud que hubo ahí abajo. Hay un mínimo de 150.000 personas, algunos las llevan a 300.000, pero eh, sean o no 50, a 150 o 300, es una multitud que de los cuales el 80% eran trabajadores organizados como tales, ¿no? Entonces, este ese es un dato a tener a tener muy muy en cuenta, me parece a mí, ¿no? Eh, por el gobierno y también por los sectores que se oponen al gobierno. La segunda cuestión es que el gobierno está a punto de sufrir una derrota en la dinámica parlamentaria, porque aparentemente la ley de abastecimiento, la, perdón, la ley de, de prohibición de despidos, de antidespidos, Eh, va a salir de alguna forma y el gobierno se va a ver obligado a vetarla con lo cual va a agudizar la crisis con los sectores populares ¿no? entonces vamos a ver qué dinámica qué dinámica puede tener esto este, porque además lo que prometió el macrismo como gran salida que era una vez que levantara el cepo que devaluara que hiciera esto que hiciera lo otro iban a llover los dólares ¿no? bueno por ahora como dijo el ministro el ex eh, el gobernador de la provincia eh, sol felipe solá ni una garúa hubo todavía, ¿no? De dólares, ¿no? Así que, si la si apuesta del gobierno es a eso, por ahora está demorado todo, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Eh, sobre eso, una, una una pregunta o algo que queda en el... en el Por lo menos mientras charlábamos aquí con algunos compañeros, eh, esto que vos planteabas al principio de, de que no... De que quien está en el gobierno hoy no es un administrador de la burguesía sino es que es la burguesía misma no exacto eh, es una es una de las grandes riquezas de eh, fortunas de la argentina además claro ¿no? claro claro claro pero eso también significa eh, eh, y, y, y quizás en parte de, de, desde algún rasgo psicologista si se quiere eso significa que quien está tomando decisiones nunca se tomó un colectivo nunca dependió de un salario eh, eh nunca eh, eh, tuvo limitaciones para comprar eh, no sé eh, la última zapatilla lo último lo último en tecnología en fin que no están preparados psicológicamente para la administración de un país donde hay eh, eh, choque de intereses choque de clases o sea no solamente es desde el posición desde la posición de una clase sino también podríamos inferir a partir de eso que es desde el desconocimiento total y absoluto de los mecanismos políticos a través de los cuales se hegemoniza a la clase dominada, ¿no? Sí, eh, eso, eso es cierto. Ahora, eso es válido para, por ejemplo, los políticos burgueses de carrera, sea Alfonsín, sea los Kirchner, eh, incluso hasta Menem, ¿no? Que digamos surgen de otra manera, este, tienen las peleas dentro del partido, tienen que ir a recorrer los barrios y los pueblos para ganar votos, tienen otra sensibilidad, incluso su origen de clase es otro. Esto no se verifica en el caso de, de, de este tipo de gente, ¿no? de, de gente de fortuna que, que, que asume la administración del Estado. ¿no? Ahora, de todas maneras, este, planteado así, ...sería pensar que hay cierta ingenuidad... ...o cierto desconocimiento al armatrismo, claro. ¿no? Claro. Y yo creo que es una clara percepción de clases... ...porque, por ejemplo, cuando asumen los radicales... ...o cuando asumen algún peronista de cualquier... ...la confusión de clases es muy grande... Claro. Este, ...no es cierto, eh, la, la confrontación de clases... ...las diferencias sociales aparecen muy diluidas... ...pero ahora no, ahora está muy claro... las clases ...quién es la clase que domina y quién es la clase dominante... Hay una claridad absoluta. En ese sentido, esto responde a una suerte del capitalismo original, lo que hay en la Argentina. Algo que nosotros no habíamos vivido nunca desde la época del primer peronismo en adelante. Claro. ¿No? Porque el, el, el primer peronismo cambia las cosas, eh, los partidos populares... Bueno, eh, hablemos de Yrigoyen también, ¿no? Este, se me estaba pasando la historia. ¿no? El Yrigoyenismo también eh, expresó otra cosa. Pero este es un fenómeno, es la primera vez en la historia que la clase dominante social gana las elecciones en elecciones libres, democráticas siempre amplias. Es histórico en ese sentido, ¿no? Y bueno, eso se está viendo ahora, ¿no? Entonces, yo digo, lo que usted decía es cierto, este este hombre no se toma un colectivo, ¿verdad? Siempre va haber viajado en remis, en taxi con choferes, etcétera, etcétera. No no, no ha sufrido necesidad no ha tenido que sacar un crédito para comprarse un par de zapatos, una cosa así... Pero, de toda, pero por lo tanto no tiene la sensibilidad social pero al mismo tiempo es bastante lógico que no tenga sensibilidad social él expresa a una clase cuyo objetivo es maximizar la ganancia no otra cosa, claro. esa historia de la responsabilidad social empresaria es un invento de la iglesia que bueno digamos yo creo que acá estamos mucho más claros en, en ese sentido, ahora, lo que está pasando en el país Volvemos al capitalismo como debe ser. Claro. Digamos. Eduardo. Pues veremos, sí, adelante, esperemos, sí. esperemos, esperemos, días diga, diga más No, bueno. Perdón. No, no, no, no pensé que no, iba no, a continuar. No, no, no, dígame, dígame. Sí, no, ya un poco también para ir cerrando, eh, ¿cuáles serían para usted, o según su opinión, según su experiencia, las medidas que deberían tomarse como para empezar a frenar esta recesión y esta crisis? Sí. Bueno, lo primero que hay que hacer es instaurar un, un control de precios en serio control uh -huh. de precios en serio frenar el aumento de los precios sacar una ley que prohíba los despidos los despidos por seis meses un año este eh, buscar los aumentos los aumentos salariales y si no darlos darlos por decreto este, hay muchas cosas que un gobierno podría hacer para para resolver esta, esta, estas cuestiones, ¿no es cierto? Una mayor intervención del Estado, pero todo eso va contra mano de lo que pregona este gobierno, ¿no? Claro. O sea, va a haber que va a haber que imponérselo ¿no? y no solo con no solo imponérselo con peleas al interior del Senado, del Congreso, claro. disputas, sino con la movilización de la gente de la gente en la calle, ¿no? No hay otra no hay otra perspectiva para eso, ¿no? Que los trabajadores, los sectores populares las clases medias que están siendo perjudicadas fuertemente por esta crisis, los pequeños propietarios comiencen a expresarse políticamente, porque si no este no esto no tiene no tiene salida, ¿no? Volvemos a, a una situación de crisis y de recesión muy muy profunda, ¿no es cierto? Además en un en otras épocas ustedes recordarán se decía dos buenas cosechas y salimos de la crisis, pero ahora ya no es así, ¿no? Hemos tenido muchas buenas cosechas y bueno, Y además el mercado mundial hoy no no, no está a favor de, de los países como los nuestros. Hoy el mercado mundial está ofertado, no demanda, ofrece cada vez más productos. Entonces tenemos dificultades para vender nuestras cosas. El caso de Brasil agudiza mucho más la situación para nosotros. Entonces eh, eh, la, la situación es muy difícil y solo va a poder... Digamos, el límite al ajuste es la respuesta de los ajustados. Y hoy los ajustados son los trabajadores en blanco... El negro, los sectores de las barriadas populares, los pequeños comerciantes, las pequeñas empresas, todo eso necesita unificarse o, o darse alguna fórmula de expresión política común para para enfrentar esta situación. Mientras esto no se logre, vamos a seguir en este camino. ¿no? Muy sí. bien, Eduardo, le agradecemos el contacto. Bueno, gracias a ustedes por el llamado hasta cualquier momento. ¿eh? Al contrario, gracias a usted. Muchísimas buenos días Muchísimas gracias. Muy buenos días. Allí conversábamos con Eduardo Lucita, integrante de Economistas de Izquierda Quien nos pintaba no la realidad económica de lo que está ocurriendo Que estamos viendo a través de los medios, presenciando, siendo parte seguramente De los acontecimientos de movilización popular Que vienen ya desde hace tiempo, ¿no es cierto? Eduardo creo que pintaba un panorama de sí, todo sí siempre como siempre muy claro este bueno yo es la, la primera vez que tengo oportunidad de entrevistarlo al aire pero venimos siguiendo con varios compañeros siempre los los escritos de él y, y bueno y, y tiene una claridad que eh, sobre la que nos permite reposar digamos este sobre todo cuando queremos eh, tener un, un vistazo de un elemento tan complejo tan dinámico como es la realidad económica y sobre todo tan contradictorio como es la realidad económica actual. Este, Pancho, por favor, no te eh, no te distraigas, yo están, sé que te acaban haciendo, de pasar algo de comida, intentando. pero tenemos que irnos a una pausa musical, ¿te parece? ¿Te parece, Pancho? Así que, por favor, larga el pan, tira las miguitas y pone algo de música.